Cuando yo veía la actuación de la policía que decía que la buscaban y no la buscaban, o le decía al ministro de Seguridad de ese entonces, Pablo Bahillo, un tipo que sigue, viene de la fila del bucismo, de la dictadura, y sigue contratado con sueldos altísimos por el Alperovic, sin que se sepa qué tarea desempeña. Decían que pedían ayuda y mentían, decían que la buscaban y mentían. Y ahí empezó a sospechar que pasaba algo extraño, algo raro. Y después se terminó de confirmar cuando hallazgo de Paulina, que la policía, el propio jefe de policía, entonces, un tal Hugo Sánchez, un delincuente, me decía que la habían encontrado ellos cuando era absoluta mentira. Así que hace más de ocho años que venimos denunciando esta maniobra de encubrimiento y que no ahora demostrado en un juicio que se le ha hecho a tres policías de menor rango que están condenados por encubrimiento agravado y la investigación sigue en contra de toda otra, esta lacra, como decía el alto funcionario del Ministerio de Seguridad, secretario de seguridad, de ILE, la jefe de policía, jefe de policía, y, y, y está determinado por la justicia, ya no es que lo digo yo, lo dice el doctor Bernardo Lobo, que ha sido comisionado por la Secretaría de Derecho humanos para hacer una compusa de expediente lo ha dicho un informe, un auditorio sumado administrativo que le han hecho al fiscal albaca, está absolutamente comprobado el encubrimiento, el delito de encubrimiento agravado y abuso de autoridad, una serie de delitos en el marco de la investigación, Eso no se va a hacer si no es para proteger a alguien poderoso, porque se lo ha hecho a Sabienda y con la orden de Alperovic.